Bueno, como gobierno municipal, quisiéramos sentarnos para poder definir los predios. Sabemos que estamos en un espacio público-privado de la universidad. Y un día, el año pasado, les dije, quisiéramos sentarnos como gobierno municipal, ¿cómo podemos ayudarla? Quizás no en estos predios, estos predios posiblemente bastante complicado, ¿no?, poder enajenarse de los bienes del Estado. Pero como gobierno local, creo que es importante también ofrecer otros predios, si es posible, para poder renovar. Yo sé que cuesta la inversión, los gastos que se ha hecho, no se va a poder mover fácilmente. Pero ya tenemos que pensar en algo definitivo. Apostar por unos otros 30 años. Si seguimos... Si me arregla no me arregla, que haré? Seguimos invirtiendo a medias. Nosotros tenemos un stand acá. Y nuestro stand muchas veces tenemos que invertir y con miedo también. Por ahí nos quita, entonces al año ya no tenemos stand. ¿Dónde vamos a ir? Entonces para eso es bueno sentarnos con todo el equipo de la Feria, CAINCO, Aganorte, todos los organizadores, Definir a ver qué políticas vamos a tomar. En equipo podemos cambiar, podemos hacer todo. Solos no vamos a poder. El gobierno municipal, el gobierno departamental, hasta el gobierno nacional tendrá que involucrarse para poder consolidar, porque esta es una ventana donde vamos a promocionar siempre la producción.